Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. llegó nuestro tiempo. Las ondas de Radio Nacional de España a partir de ahora se llenan de esos mundos del misterio que aquí en este programa nos gustan. Y es para todos nosotros un placer estar aquí en estas dos ediciones del programa. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizarlo. Rosa Rodríguez, Natalia Sotillo, Fran Contreras, Miguel Perero, Paz Llamas, y Miguel Blanco. Y esta noche, la ...con el, el control absoluto de nuestro sonido de Paco Bermúdez... ...para todos nosotros es un placer estar aquí en estas dos horas juntas... ...juntos, para llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Y es el antiguo proverbio danés que quien teme preguntar... ...le avergüenza aprender a nosotros ninguna de las dos cosas... ...y esta es nuestra misión, preguntar y hallar respuestas... ...por eso estamos aquí y es un placer que deseéis acompañarnos... ...cuando son las dos y ocho, una y ocho en las Islas Canarias... Para ello abrimos nuestros medios de comunicación, hay sorteo, hay premios, cinco premios, cinco regalos para daros las gracias por estar ahí. La forma, nuestro teléfono, 900-137-137, el email, espacionblanco, arroba, rtv.es, y nuestro muro de Facebook con nuevas noticias y mucha gente que entra de las diferentes partes del mundo con saludos para todos ellos. No olvidamos mandar saludos también a todos los que nos escuchan desde fuera de España, desde los cinco rincones de este planeta, como lo están haciendo ahora en muchos lugares, o Franco, por ejemplo, desde Taipei, en Taiwán, o desde Houston, Texas, Alfredo farpo Los saludos también a todos y gracias por estar ahí. conectados en la radio online eh, a través de la página de Radio Nacional. Y hoy están pasando muchas cosas en el mundo, cosas trascendentales. No podemos empezar de otra manera. Nos vamos hasta el Cairo. manera Más que viajando hasta el Cairo para celebrar con nuestros compañeros, amigos, hermanos allí el triunfo que han tenido. Nos está esperando Abbas, un viejo compañero y amigo. Buenas noches, salam aleikum. Hola, buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, pues más feliz que nunca. Estoy encantado de la vida. Esperando aire nuevo, aire limpio. Celebrando con vosotros, y yo creo que todo el mundo el hecho de que hayáis tenido la fuerza de quitaros de encima a, a ese régimen que teníais desde hace más de 30 años yo la verdad es que no me lo creo es que todavía nosotros eh, estamos viviendo un sueño em, imagínate eh, de sorpresa bueno, de sorpresa no porque eh, imagínate antes de la revolución de los jóvenes eh, había gente que intentaba pero era una mano de hierro que, uh -huh. que, que, que, que golpeaba todo el pueblo egipcio Pero gracias a esos jóvenes Egipto está viviendo ahora la primavera ¿Sabes lo que es la primavera? Ahora estamos en la primavera Qué bonito Empezó la primavera uh -huh. Gracias a estos jóvenes A ti también que eres, jo esto, a, a ti también que eres joven que habías estado ahí pero luchándolo sí, sí, Pero claro, jóvenes yo hablo de, de gente con 18 años gente que, que 23 años y todo el mundo estaba hablando que todo el mundo decía, esos jóvenes no sirven para nada, esos jóvenes la verdad, no sabemos cómo van a ser el futuro de Egipto esos jóvenes, qué finta van a tener para el futuro de Egipto y nos han sorprendido estos jóvenes sí, han jóvenes. cambiado, han hecho la historia verdadera que merece Egipto sí señor eh, lo habéis celebrado en la plaza Tajarí ha estado allí Sí, sí, la plaza del Tahrir. Tú sabes que la palabra Tahrir quiere decir la liberación. Sí, sí. Y ahora hay una tendencia de cambiar el nombre en la plaza de la libertad. Hurreya, como decimos en árabe. Hurreya, oh, que es bueno. la libertad. Qué bonito. ¿Cómo era el ambiente allí cuando ha salido el anuncio diciendo que Mubarak Siva debió ser algo tremendo de alegría, no? Yo, la verdad, empecé a llorar estéricamente de alegría. He eh, eh, dado las gracias a Dios y pues nuestra filosofía musulmana, pero al mismo tiempo he dicho Esos jóvenes han escrito la historia nueva de Egipto, están escribiendo la nueva historia de Egipto La historia que merece nuestro país Porque con el régimen de este dictador, con 30 años de dictadura, Egipto ha perdido muchísimo de su peso cultural, cultural Su peso político en la zona pero ahora Egipto creo que empieza a recuperar su prestigio y más que el prestigio la dignidad uh -huh. el presidente Obama decía que eh, este ejemplo de Egipto iba a cambiar el mundo de hecho es lo que está esperando mucha mucha gente eh, ¿creéis que lo podíais conseguir cuando ayer eh, Mubarak dijo que no se iba? mira yo, yo digo que con, con Mubarak mucha gente decepcionada, mucha gente con la ilusión perdida, y ahora creo que empieza nueva era en Egipto uh -huh. y, y, y, y lo que es sorprendente para nosotros eh, viendo la noticia de Egipto tan enfocada por todo el mundo, he visto hoy un montón de televisiones todo el mundo hablando de Egipto, eh, hablando del pueblo egipcio y lo que hizo el pueblo egipcio hasta el presidente Obama mismo comparando la caída de Mubarak igual que la caída del muro de Berlín uh -huh. imagínate hasta qué punto hemos llegado ya sí señor, sí señor ya te digo que ha sido un ejemplo de dignidad para todos eh, el ejército se ha portado de una manera increíble ¿queríais que iba a ser así? Eh, desde siempre el pueblo egipcio tiene fe que el ejército siempre es nuestro gran apoyo. Aunque lo que estoy notando, que mucha gente está hablando ahí, es que no sabemos lo que podría pasar con el ejército. Eh, Egipto ha tenido una revolución en el 1952, pero hecha por el ejército contra la monarquía de Farouk. Uh -huh. Ahora es diferente. Ahora esta revolución hecha por la juventud de Egipto. No por el ejército. El ejército ha quedado alineado, eh, eh, eh, apoyando al mismo tiempo de una forma indirecta. Por eso esta revolución es una revolución limpia. Limpia por parte de los revolucionarios egipcios. Uh -huh. ¿Me, ent ¿Me entiendes, sí, Miguel? Sí, sí, sí. Es el momento de recordar a esa gente que ha fallecido, a sus mártires Pero, de la ahí. revolución... La verdad, y, y, y, en, en la flor de la edad de esos jóvenes que han sacrificado su vida por la libertad de nuestro país. Sí, Esta gente, esos jóvenes merecen, merecen no, no sé, no, es que lo que han hecho es que nadie lo esperaba, además... Estos días están hablando de que estos jóvenes que han sacrificado su, su, su, su, su vida por el, el, el amor de, de nuestra patria, necesitan que les recordamos para siempre. Sí, porque estos los que han escrito la historia nueva de Egipto. Sí, Ahora están uh, con la tendencia de poner sus nombres... Eh, como acto memorial en la misma plaza como como sabes lo que es el soldado desconocido sí, sí, sí, tal cual sí, estaría... para conmemorar el recuerdo de estos esos mártires, porque qué les <tose> consideramos como mártires? Estar, igual estaría muy bien. A no te entretenemos más, el futuro ¿cómo lo ves? El futuro pues hoy es día de euforia. He notado que mucha gente está hablando con mucha cautela no sé qué los, El ejército, los hermanos musulmanes No Te puedo decir una cosa Que esta crisis por la cual hemos pasado Nos ha demostrado una cosa Nos ha demostrado que Egipto Es un país Unido Y no como decía la gente Los hermanos musulmanes Como decía el que era presidente de Egipto Cuando asustaba al occidente Hablando de los hermanos musulmanes Como una amenaza No ...los hermanos musulmanes... ...que todo el mundo dice... ...pues no representan... ...ni el 5% de, eh, de la población egipcia... ...Egipto es un país tolerante... ...ha sido y sigue siendo y lo será... ...porque es el carácter de los egipcios... ...a lo largo de la historia de nuestro país. Abbas, gracias... ...es un ejemplo de dignidad... ...de hacer las cosas con paz de esperanza, habéis hecho cambiar el mundo, evidentemente y espero verte dentro de poco por las pirámides en ese increíble país que vamos a visitar dentro de poco pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos mis amigos españoles, mis amigos hermanos españoles, ahí te están escuchando nos vemos prontito Abbas, gracias, y un, enhorabuena a seguir celebrándolo, un abrazo nuestro muy corazón está con vosotros en esa alegría muchísimas gracias, hasta un abrazo hasta luego 2 y 17, será la conexión que hacíamos con el Cairo para celebrar esa alegría que tenía el pueblo que por fin ha conseguido eh, la libertad o ir hacia el camino de la libertad ojalá sea en paz, cosa que les eh, eh, queremos que sea así desde aquí, y hay muchas cosas que queremos tocar esta noche ahí va un avance <risa> ya os hemos hablado en otras ocasiones de ello pero esta noche queremos insistir con nuevos datos porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla y en estos tiempos que corren necesitamos conocer y comprender lo que ha sucedido en el pasado un pasado demasiado cercano Si nos acompañáis esta noche hablaremos de una fuerza oscura que contribuiría a expandir el implacable poder del Reich de los mil años. Un grupo cuyo nombre todavía hoy suena estremecedor. La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich. Y será uno de nuestros temas. El segundo recogerá un argumento de plena actualidad. Los chemtrails, esas misteriosas líneas que están cubriendo los cielos de nuestras ciudades y que han sembrado la alarma de miles de seres en todo el planeta. Eso y vuestra ayuda hará de este viaje algo único. Una travesía que ya comienza... ...y a la que todos estáis invitados. Y para tratar este primer tema... Presentamos a nuestro invitado, Óscar Herradón. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches, Miguel. Un placer que estés aquí con nosotros. Un placer para mí también. Un placer. Déjame que te presente, eh, licenciado en Ciencias de la Información, rama de periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente redactor jefe de la revista eh, Enigmas del Hombre y del Universo, autor de muchos libros, entre ellos El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote y otros libros malditos, eh, Historia oculta de los Reyes, Magia, Herejía... Y conspiración en la corte. Tienes mucho tiempo para escribir, ¿eh? Bueno, no son muchos, Miguel. <risa> unos Pero cuantos bueno. ya para mí. Y últimamente has editado, acaba de salir, ¿no? Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich. Hace apenas unos 15 días. si ¿Te, ¿Te interesa el tema de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial? Hace mucho, sí. ¿Por sí, qué eso. todavía es interés? Nosotros cuando tocamos ese tema tenemos un montón de preguntas. ¿Por qué todavía es interés por ese asunto? Quizá, como decíamos ahí, porque hay que conocer la historia para que no se repita. Eso por una parte. Por otra, por ejemplo, nosotros en la revista Enigmas, siempre que sacamos el tema del Tercer Reich en portada o como un artículo destacado, siempre tiene muchísimo interés. La cuestión es que no es que el tema siga teniendo interés, sino que ese interés se incrementa cada año. Sí. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? Quizá los misterios que rodean a todo ese entramado esotérico, ¿no?, del Tercer Reich, quizá porque no se ha respondido a, tanta, a, la, a todas las preguntas en torno a ese, a ese imperio del mal, ¿no?, que duró tan pocos años y que hizo tanto daño, Miguel. Luego ya habrás hay unos cuantos datos de la cantidad de gente que no tenía el dato total que murió en esa, en esa guerra. Eh... Déjame ir al teléfono, 900-137-137, por si queréis participar o preguntar participar en este concurso o preguntar a nuestro eh, primer invitado, Óscar Herradón, esta noche. Eh, Hubo un ejército pagano, Hitler tenía un ejército pagano. Con tintes, hemos hablado muchas veces el tema con, con multitud de invitados, pero con tintes esos mesiánicos, pseudo-religiosos, místicos, espirituales. Sin duda, esa orden negra, Miguel, era, la, eran las SS. Lo que pasa que no era un ejército pagano en sí, sino que su líder, eh, su implacable líder, Heinrich Himmler, eh, lo revistió de todo ese paganismo importantísimo. Y al que no se ha prestado yo creo demasiada atención y que fue fundamental para comprender el, el entramado por un lado esotérico y por otro misterioso del Tercer rayo uh -huh. Es curioso porque si todavía pinchas en internet, metes esa información, te saltan un montón de páginas todavía con esos tintes medio ocultistas, medio raros y extraños, ¿eh? Hay mucha leyenda también Miguel en torno a este tema pero sin duda alguna eh, la orden negra, las SS fueron revestidas de un componente pagano, de un componente místico fundamental para comprender esa, esa organización no el mismo nombre de la orden negra que era como se conocía a las SS de una forma un poco extraoficial. Eh, Hacía alusión a ese componente místico, por una parte, y por otra, al propio traje negro de, que lucían los, los guardianes negros del Tercer Reich, ¿no? Ese traje impecable, traje de negro y plata, que daba, que, que daba tanto respeto y tanto miedo, ¿no? Después... Y que atraía tanto, ¿no? Supongo a los jóvenes, que a, a esos uniformados, a, esos, a esa gente uniformada de esa manera, debía ser... Atraía muchísimo y muchísimo también no solo a, a las clases bajas o a, o a la burguesía, sino sobre todo a, a la aristocracia. ¿no? Eh, la aristocracia, muchos príncipes alemanes eh, se unieron a las filas de las SS... Porque sentía una atrac poderosísima atracción. Luego después no fue tan fácil que entrar a la gente en esa, en esa organización porque se pedían requisitos eh, muy, muy muy graves, muy importantes para entrar en, en sí, sus filas. Unos trajes, hoy vamos a contaros muchas cosas que seguramente desconocéis, unos trajes de las ccc que los diseñó, ¿quién? Pues nada menos que Hugo Boss. Eso no sé? sabía yo. Tampoco lo sabía yo hasta que empecé a indagar un poco en, en el tema de, del entramado místico de las SS y a su propia organización, tanto política como militar. ¿Y está contrastado eso? Está Hugo contrastado. Esos Hugo Boss hizo esos, hizo esos trajes de, de los guardias negros de, de Heinrich Gimler. Dos y veinticuatro. No hay veinticuatro más siglas que no hayas. Ya sabréis. vamos a contar muchas cosas que estamos seguros que desconocéis. Vamos a tratar de obtener respuestas con nuestro invitado. 900-137-137 en nuestro teléfono. Ahí seguimos dando más información retrocedamos un poco en el tiempo justo hasta el momento de la segunda guerra mundial el coste humano de la guerra recayó principalmente sobre la URSS cuyas bajas entre personal militar y población civil se cree que superaron los 27 millones. Las víctimas militares y civiles de los aliados fueron de 44 millones, en tanto que las de las potencias del eje de 11 millones. El número de muertos de ambos bandos en Europa ascendió a 19 millones y las víctimas de la guerra contra Japón llegaron a los 6 millones de personas. Estados Unidos, que apenas sufrió bajas entre la población civil, perdió a unos 400.000 ciudadanos. Sumados dan un total de 121 millones de víctimas 121 millones de almas que sufrieron los delirios de Hitler y sus secuaces embriagados en aquel entonces en sus ansias expansionistas y racistas ¿pero había algo más tras esta atrocidad? nuestro invitado nos lo descubre Vamos a intentar daros datos. Déjame que salude antes a... Nos están escuchando en Egipto, en el Cairo, en Alcajida eh, y en otro montón de lugares. Saludos. Qué bien que estéis celebrando con nosotros ese triunfo que habéis tenido. Eh, 121 millones de personas llegaron a morir en esa guerra. Muchísimos, Miguel. Yo no tenía una cifra tan, tan alta, pero sí de muchísimos... Millones de personas y desde luego fue la, la sangría humana más grande de la historia, no la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Eh, el bombardeo después de las, de la aviación alemana, eh, a, eh, aliada, perdón, eh, sobre las ciudades alemanas también fue brutal. O sea, se redujo a cenizas también eh, gran parte de, de, poblac de poblaciones donde solo vivían civiles. Y eso se ha tendido a olvidar bastante, evidentemente, porque eh, la historia de las cosas alemanes vemos. dieron cobijo a ese régimen de terror, contribuyeron también en gran parte a ello, no todos, pero sí la gran mayoría y la historia la escriben los vencedores, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego, en este caso, eh, lo, que, o, lo diabólicos que fueron los nazis, o sea, no es algo que haya, haya sido puesto ahí después por los aliados, está documentadísimo, ¿no? Ya. Eh, ¿Qué era eso del Reich, el Tercer Reich, el ejército de los mil años, el Reich de los mil años? El Reich de los mil años era un concepto que tenía Hitler de que ese régimen suyo que estaría dominado por arios por superhombres arios es curioso porque viendo su fisonomía y la de Himmler y otros personajes del tercer Rey, es curioso que ninguno se parecía evidentemente ese, a esa figura que ¿no? a esa figura aria pero él pensaba o tenía la idea de que su régimen duraría tanto como por lo menos mil años ¿no? unos mil años uh, heroicos que recuperarían toda Toda esa cosmovisión que él tenía mitológica Por un lado de las óperas de Wagner De, de, de la recuperación de, del pasado mítico germano ¿no? Evidentemente el régimen duró, Miguel, solo unos 12 años y algo Y fíjate lo el que sembró en toda Europa Que hubiera sido si hubiera durado mil años ¿no? Tremendo Espacio en blanco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 Radio Nacional y La Casa Encendida convoquen la quinta edición de su premio de radioficción ya sé y la temática vuelve a ser el género negro bruna, el misterio y el terror ya no les tengo miedo. esperamos tu guión ¿Qué le pasa? el trabajo ganador será representado en La Casa Encendida y emitido por Radio Nacional la de... consulta las bases en rtv.es la... Radio Nacional y Obra Social Caja Madre no un año más apostamos por la ficción sonora Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Seguimos adelante aquí en Radio Nacional. 900-137-137 nuestro teléfono. Eh, ¿Cuál es el origen del, del Reich? ¿Es una, una nueva religión? ¿Cómo concibe Hitler? ¿Cómo se monta toda esta historia del Reich? Bueno, es curioso, lo primero de todo, Miguel, yo creo que es sobre todo extraño y casi paradójico como un personaje que venía de la más absoluta miseria, aunque él había nacido en una familia de clase media baja, vivió prácticamente en Viena en la miseria, ¿no? Eh eh pedía dinero por la calle, Hitler Pues no llegó a pedir dinero, que, que se sepa, pero desde luego sí que dormía en asilos y, y sí que, que iba a pedir eh, comidas de la caridad, eso seguro, uh -huh. ¿no? Y cómo un personaje así pues pudo llegar eh, y que además durante la Primera Guerra Mundial no pasó de ser cabo a pesar de haber conseguido la cruz de hierro de primera y segunda clase, cómo llegó a convertirse en el canciller del Reich alemán, ¿no? Eh, él lo concibió como un regreso del segundo Reich del imperio, ¿no? De ese imperio que para él, eh, alemán, para él se había hundido totalmente con la llegada de la democracia, del socialismo, de, de la derrota en la Primera Guerra Mundial que él consideraba culpa de los demócratas de Weimar y de los judíos mm. y de los comunistas, ¿no? Entonces él quería recuperar la grandeza del imperio alemán, del antiguo imperio alemán, de ese segundo Reich convirtiendo o consiguiendo un tercer Reich, pero que en este caso tenía unos componentes raciales eh, muy selectivos, ¿no? eh, muy dañinos, porque se basaban prácticamente en la superioridad racial del ario y las clases para ellos que llamaban infrahumanas, como los judíos, Eh, pues no tenían cabida en esa sociedad ¿no? y con una serie de, de simbología que por una parte había recogido de, de la, del propio cristianismo y por otra del paganismo ¿no? de, de esas fuentes de las que bebió también Wagner ¿no? y hizo ahí un conglomerado de creencias un, un tanto extrañas que desde luego cautivaron al pueblo no lo cautivaron hasta con, conseguir millones de votos y alzarse con, con una victoria democrática entre comillas democrática entre comillas porque él también hizo mucho uso de la violencia callejera a través de las camisas pardas ¿Sí? de la presión a los políticos y evidentemente pues bueno ese juego sucio no es ser muy democrático ¿no? yeah. pero evidentemente sí que tuvo esos votos en, en las elecciones muchos millones de votos y al final vos pues, consiguió pactar con hindenburg que no quería para nada tener a ese él lo llamaba personajillo en el gobierno y acabó convirtiéndose en canciller del reich y Y bueno, en Führer, nada menos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo funda las SS y cómo las fundó? ¿Y es el que está? Luego veremos otros personajes como Henry Himmler. Eh, ¿Pero cómo surgen las SS? Bueno, las SS surgen, eh, Miguel, como un cuerpo prácticamente de guardaespaldas del propio Hitler a principios de, de los años 20, eh, para proteger a Hitler y a otros líderes en congresos y en mítines del partido. ¿no? Entonces son pues un cuerpo, digamos de élite, pero todavía prácticamente militar, que, cuyo cometido era ese no Proteger a Hitler Pero que para nada estaba Ni de lejos eh, Se le venía a venir Que se fuera a convertir En ese cuerpo de élite Y semisecreto que, que, que, se, que, En que se convirtió con, A las órdenes de Himmler ¿no? Eso fue después Ya con Himmler Como líder indiscutible De las SS Que lo rodeó De ese paganismo Y de ese esoterismo Que acabó convirtiendo A la orden negra En, el, en la organización Más temida Sin duda, junto a la Gestapo del Tercer Reich. Uh -huh. La Gestapo, por otra parte, también la controlaba Heinrich Himmler. Himmler. Yeah. ¿Qué era la Gestapo? Pues la Gestapo era la policía secreta del Estado y era la que se encargaba eh, pues de llamar a tu puerta a altas horas de la madrugada o a partir de las 12 de la noche. Eh, en este caso no iban uniformados, eran hombres que llevaban pues su gabardina, su sombrero al estilo de las películas de cine negro de los años 30 y que te llevaban a los cuarteles de, del Prinz Albrecht Strasse ¿no? de la calle del Príncipe Alberto uh -huh. en Berlín y allí torturaban a la gente y se encargaban bueno de investigar absolutamente a todo el mundo, incluso a los, miembro, a los propios miembros del partido nazi, para encontrar cualquier debilidad o cualquier eh, atisbo de traición. Yeah. ¿Las SS estaban basadas en los caballeros teutónicos o quizás en los templarios? Pues las SS primero se convirtieron en un cuerpo militar que quería eh, o que pretendía a través de Hitler y después de Himmler dejar un poco de lado esa violencia humana, eh, popular que de, de los camisas pardano que no estaba muy bien vista entre las élites de, de la sociedad alemana y que fueran, bueno, un poco más discretos en esa violencia uh -huh. eh, después, eh, un, con Himmler ya al frente de esa organización eh, Miguel, pues sí que eh, se basó eh, sin duda alguna, porque está documentado ya no sólo por los eh, autores dedicados más al, al esoterismo nazi sino por eh, historiadores del periodo del Tercer Reich y eh, muy prestigiosos, eh, que se basó en la orden de los caballeros teutónicos por una parte y también un poco eh, en la organización de los propios jesuitas, ¿no? de, sobre todo a la hora de realizar sus rituales, ¿no? eh, de los ejercicios espirituales de San Ignacio de, de Loyola, aunque Himmler odiaba a los jesuitas, ¿no? eh, él consideraba a los jesuitas, a los católicos, a los judíos y a los masones como los, los culpables de la degeneración de Alemania, ¿no? Mm. De, los que impedían que que ese gran Reich, ese Reich de los mil años no, no se erigiera de nuevo. ¿no? Ya. Hablemos un segundito más de Himmler antes de pasar a la segunda parte hablando de Himmler. Himmler creía la reencarnación también y si creía reencarnación de alguien, ¿no? Importante. Himmler se creía la reencarnación nada menos que de Enrique el Pajarero, ¿no? eh, un emperador sajón medieval que, que luchó contra los unos y que, bueno, también le daba mucha importancia al componente racial. Lo que pasa es que, que estamos hablando de la Edad Media, donde las teorías raciales todavía no habían aflorado. Eh, era algo más de la propia lucha contra el enemigo, que era diferente ya está. Uh -huh. ¿no? eh, pero sí que era fue un gran un caudillo alemán, que un emperador alemán que, que cautivó a Himmler y él creía que era un reencarnación y no solo eso, sino que podía entrar en comunicación psíquica con él. Estamos hablando, que eso está documentadísimo, eh, de que un personaje con estas creencias estaba al frente de la fuerza eh, más poderosa e implacable del Tercer Reich. ¿Y por qué ese odio tan tremendo a los judíos? ¿De dónde, dónde viene ese odio? Pues ese odio viene porque, por una parte, Miguel había que encontrar una cabeza de turco, ¿no? Alguien a quien culpar de esa derrota alemana. Lo más fácil eh, era culpar, por una parte, a los judíos, por otra, a los comunistas. Y los nazis, pues lo hicieron más fácil. Dijeron que los judíos y los comunistas eran los mismos, ¿no? Los pacifistas, a todos los metieron en el mismo saco. Y los culparon de, de haber traicionado a Alemania eh, ante... ...ante las otras potencias, ¿no? Eh, lo cierto es que la concepción... Eh, ...ese odio hacia los judíos... ...era una concepción atávica... ...que en Europa... Eh... Llevaba eh, pues, prácticamente milenios, eh, el, sobre todo muchos siglos, a partir del cristianismo se veía al, al judío como un personaje extraño ¿no? eh, En la concepción medieval cristiana, sobre todo a raíz de, la de las cruzadas, vi al judío como un ser atábico y que, además había sido eh, el culpable de la muerte de Jesús. ¿no? Yeah. Se, se le culpaba por la muerte de Cristo y eso lo convertía en un auténtico demonio ¿no? después eh, en el siglo 18 y 19. Eh, muchos escritores antijudíos y antimasónicos todo lo metían en el mismo sacó ¿no? para ellos los judíos y los masones eran lo mismo eh, y no es así eh, pues decían que los judíos eran los culpables de absolutamente todos los males que, sí. que había en la sociedad y los consideraban seres demoníacos o sea algunos creían que hacían incluso rituales sanguinarios como podían hacer en los aquelares las brujas no mm. que que evidentemente probablemente nunca hicieron tampoco 2 y 37 1 y 37 en las islas canarias seguimos adelante queremos daros ahora datos de otros personajes que tuvieron que ver en toda esta masa de 121 millones de personas víctimas de la segunda guerra mundial conozcamos ahora un poco más de algunos de los protagonistas de esta historia concretamente de Heinrich Himmler el líder de las SS. El Reichsführer de las SS, Himmrich Himmler, ha sido considerado como el segundo hombre más importante del Tercer Reich. Se dice que Himmler estudió la carrera de ingeniero agrónomo y que terminando la carrera su padre le ubicó en una granja para que acumulara experiencia. De joven era débil, pálido y sin carácter. Fue Estrasser, miembro activo del Partido Nazi, quien le acogió como secretario. También se cuenta que era un tipo complaciente a la autoridad y poco afecto a las bromas. El futuro líder de la SS gustaba del secreto, hacía de él una regla cuya violación sería causa de la muerte. Se dice que en su cargo de secretario de la Oficina de Propaganda del Partido en la Baja Baviera hablaba con una fotografía de Hitler que había en la pared mucho antes de hablar con él en persona. Acerca del poder de Himmler como líder podemos decir que tenía grandes aptitudes organizativas además de que se cuenta que poseía una memoria fotográfica un poderoso instrumento que haría crecer a las SS con una velocidad impresionante. Son algunos datos, pero hay algo oculto. Algo que le llevó a ser conocido como el mago negro de Hitler. Vamos a conocerlo. Vamos a descubrir un poco... Algunos datos de este personaje. ¿No tenía para nada la pinta de Ario? Era, no era rubio, ni alto, ni rubio, con ojos azules, ¿no? Para nada. Igual que Hitler o Goebbels, o el propio Göring, para nada tenía cumplir el prototipo Ario. Ajá. Y de pequeño había sido retraído, ¿no? Vivía en una granja... Bueno, él, él, él de, de pequeño miguel había vivido una asistencia de, de un burgués de clase media en Múnich. Su padre, Gerard Hitler, eh, era profesor y era un profesor bastante respetado y un profesor muy eh, obsesionado con el pasado alemán. ¿no? Eso se lo inculcó al hijo con una precisión pues increíble. Y además también era un profesor muy meticuloso, no muy obsesionado con el orden, como escuchábamos en la introducción. Y eso se le inculcó a, a su hijo, esos valores también morales, férreos. Era un Himmler de pequeño, era un niño retraído, no muy bien visto en la escuela, bastante buen estudiante y muy meticuloso. Esa meticulosidad le llevaría al final a aplicarla eh, con estrategias extrema meticulosidad uh -huh. en, en las propias SS en la Gestapo y en todos los servicios de inteligencia y de policía del Tercer Reich. Hablaba, como decíamos en esa introducción, con una fotografía de Hitler antes de conocerle. Bueno, eso es un rumor eh, que existe, quizá otra leyenda más sobre, sobre la figura de himmler pero tampoco me extrañaría, ¿no? Porque antes hemos hecho referencia a que se creía la reencarnación de Enrique el Pajarero y que creía entrar en comunicación psíquica con él no es extraño que hablara con la foto de Hitler, desde luego lo consideraba una especie de nuevo mesías, ¿no? De un mesías germánico. ¿Cuándo se conocen? Pues eh, Himmler eh, leyó Mein Kampf poco después de sacarlo, de publicar la, la obra, el testamento del nazismo Hitler. Muy poquito después fue de los pocos del partido que realmente leyó tantas y tantas páginas de, con, confusas, porque realmente Mein Kampf es un, un texto confuso y lleno de odio y Himmler, eh, no conoció a Hitler hasta unos cuantos años después pero sobre todo pasó de puntillas en los primeros años del Tercer Reich cuando personajes como Gehring o Goebbels eh, ya se habían encumbrado al lado de, de Hitler como sus prácticamente sus sus guardaespaldas eh, Hitler había pasado prácticamente desapercibido era bastante más joven que ellos Y, y después, fíjate, acabó siendo hasta ministro del interior del Reich en los últimos años y, y jefe de alguno de los ejércitos de... Y yo voy a ser el segundo de, de, de la organización considerado como el segundo. En cuanto a poder sí. Eh, existe eh, controversia porque hay autores que consideran al segundo a Gehring, otros a Rebels, otros a otros nazis pero desde luego en cuanto a acumulación de títulos y a poder y al despliegue de poder que demostró al frente de tantas organizaciones y las más temibles como hemos dicho no la Gestapo la Orden Negra desde luego era el segundo en poder del Tercer Reich por lo menos en la segunda mitad de, mm. de esos 12 años. Él recoge todas esas enseñanzas esotéricas en las que va bebiendo para crear las SS, organizar todo el grupo ¿no? ¿cuándo se convierte en el mago negro? que tú le llamas, o que otra gente le llama el mago negro yo creo que se convierte en el mago negro del tercer Reich una vez ya está completamente delimitada las líneas de, de la orden negra ¿no? cuando eh, ha convertido el castillo de Babelsburg en Vesfalia en el bastión místico de la orden, cuando ya tiene todos sus emblemas todos sus rituales todo su ejército ya de que pasó de 300 hombres a 10.000 en muy poco tiempo y después fue en, fueron engrosando mucho más sus filas, eh, a partir de ahí ya se puede decir que es el mago negro del Tercer Reich. ¿Por qué? Por una parte, por lo siniestro del propio personaje, ¿no? estamos hablando de un personaje que sería el responsable de los campos de exterminio, que era el responsable de las torturas a través de la Gestapo, de las persecuciones y por otra parte por sus delirios místicos, que eran muchos, muchos más que los que se atribuyen a, eh, a Hitler, ¿no? Eh, existe un, un autor, Miguel Gestrebo Ravenscroft, que atribuía a Hitler casi delirios místicos como si fuera una especie ya de medium uh -huh. obsesionado con la lanza del destino. Hay cierta dosis de verdad en, en ello, pero desde luego eh, los delirios místicos de Himmler superan a los de Hitler con mucho. Dos y cuarenta y cuatro, una y cuarenta y cuatro en las Islas Canarias. Algunos oyentes empiezan ya a preguntarnos, dicen si eh, el padre de Hitler era judío. ¿Hay datos históricos que corroboren esta leyenda? o Bueno, eh, están saliendo muchas informaciones eh, ahora, sobre todo en los últimos años, eh, de que el propio Hitler tendría raíces judías. Eh, se está estudiando... Eh... A sus, a sus abuelos ¿no? eh, que podrían eh, descender de los judíos de la zona de Bucovina y, y, y Galizia en la zona de de Pero bueno, hasta el, hasta, día de, hasta el día de hoy no se ha demostrado totalmente. Lo que sí está demostrado es que el segundo en el mando de la Orden Negra, no Heinrich Himmler, sino Reinhard Heydrich, que fue uno de los más despiadados soldados negros del Tercer Reich, sí tuvo eh, antepasados judíos y aún así ocupó un cargo importantísimo dentro del partido. ¿Qué pruebas tenían que pasar los, las SS? ¿Qué pruebas les hacían Magos Negros para que entraran en ese grupo de élite? ¿Se sabe algo de las iniciaciones... Bueno tenía un el ni del águila era ¿O? en el nido del águila eh, era una de las guaridas de hitler ah. pero él realmente las iniciaciones de las SS o de los altos mandos de las SS se realizaban en el castillo de Babelsburg en vesfalia ¿no? siempre al servicio de himmler no era algo que hacía no se sabe con seguridad pero que lo hacía prácticamente eh, sino a espaldas de Hitler, desde luego Hitler no le daba mucha importancia, ¿no? Él como sabía que era implacable, su segundo en el mando era implacable en, en las organizaciones que tenían que controlar a, a la población en Alemania pues bueno, sus delirios místicos se los dejaba para él, ¿no? Uh -huh. Era una forma de recompensarle eh, Entrar en las SS era complicado porque la Oficina de Raza y Resentamiento tenía que, que pedir una serie de requisitos muy exigentes a los, a, los que aspira, a los aspirantes, ¿no? A la orden Entre ellos que, que su su sangre aria eh, que demostrasen su ascendencia aria nada menos que hasta 1750. Si no lo demostraban con, con los papeles en, en reglamentarios, pues no podían entrar en la orden, porque se sospechaba que podían tener mezcolanza de razas, o sobre todo judía, y eso ya le impedía entrar en... en si tenían alguna, algún tipo de tara, tampoco podían entrar en, en mm. esa orden. ¿no? Eh, lo curioso es que la, los areosofistas y sociedades pseudoesotéricas de finales del siglo XIX y principios del XX, como la Orden de los Nuevos Templarios o la Sociedad Tule, Eh, pedían a, sus, eh, a los aspirantes a, su, a entrar en esa especie de logias los mismos requisitos, ¿no? O sea, que lo que Himmler hizo fue recuperar todas, eh, eh, todas esas exigencias de organizaciones pseudoesotéricas anteriores y aplicarlas a... a a su organización de élite para que eh, fueran arios puros, ¿no? Un concepto, mm. además, que, que de científico no tenía nada. Ya. Yeah. Hubo una solución final con los judíos, pero antes hubo un plan, quizá, poca gente lo sabe, mandarlos a una isla, ¿no? El famoso plan Madagascar. Eh, existe un poco de confusión en torno a ese tema porque hace poco que fue desclasificado, pero lo cierto es que había una organización dentro de las SS encargada en este caso por Adolf Eichmann de, de buscar una, eh, una posible solución al problema judío ¿no? Adolf Eichmann que después sería juzgado en Jerusalén en uno de los juicios más, más controvertidos y, y famosos de la historia en Israel perdón, eh, pues, al final fue uno de los responsables de la solución final pero en, en este caso estaban pensando por orden de Hitler y, y por idea del propio Himmler eh, pues, eh, llevaron a, a todos los judíos de Alemania eh, a a, a Madagascar o cualquier otra colonia, ¿no? ¿Qué pasó? Que los franceses que eran entonces los dueños de la isla, eh, Miguel, no, no se lo permitieron. Es decir, que en cierta manera, tanto ese plan como otros eh, no fructificaron porque lo, los que después lucharon contra el nazismo tampoco contribuyeron demasiado a, a alejar el fantasma del antisemitismo, porque también había mucho antisemitismo y no lo olvidemos en Inglaterra y en Francia. Ya, yeah. Eh, vamos con algunas de las expediciones dentro de nada vamos a hablar de la mística que buscaban los objetos místicos pero sí buscaron Himmler y compañía eh, la Atlántida y otros lugares que tuvieran que ver un poco con ese originario Bueno, eh, a través de su instituto de investigación, eh, la ANENERVE, ah, la Sociedad de Herencia de los Ancestros, bueno, esa ANENERVE con bastantes palabras más en alemán que Ana no sería capaz de pronunciar, Miguel, eh, pues eh, fue un instituto de investigación que, que bueno, eh, lo, que lo creó Himmler prácticamente para demostrar todas esas cosas, para realizar eh, expediciones, para... Eh, acudir a los yacimientos arqueológicos tanto en Alemania como en toda Europa y encontrar vestigios de esa raza aria, de esos alfabetos que él creía rúnicos y, y ancestrales de, del pasado mi, eh, mítico germano y glorioso. Y desde luego lo que fue fue un instituto de investigación, primero eh, una organización criminal después, un poco más tarde, eh, que lo que hizo fue reescribir la ciencia y la historia humana. Eh, simplemente para, para darle la razón a, a un personaje estrambótico que, que acumula un poder increíble ¿no? un poder que, que al final eh, la propia solución final eh, fue prácticamente ideada por, por Himmler y por sus esbirros ¿no? evidentemente sin Hitler no hubiera existido nunca a solución final, no hubiera existido nunca Himmler ni los demás, pero desde luego él fue el responsable en gran medida de los campos de exterminio, de los campos de concentración y de los atroces experimentos que se realizaron en esos campos ¿no? vamos a de la Nenerve envió expediciones, realizó experimentos arqueológicos, pero también envió hombres a los campos de concentración a realizar esos terribles experimentos, sí. con lo cual fue responsable también ya, de muchos crímenes ¿Has estado en un campo de concentración? No. Una experiencia. Dos cincuenta ver, seguimos adelante una y cincuenta en una de cincuenta las islas generales. Hay más de otros que queremos daros todavía en esta curiosa historia que nos está contando Esquerra Radón, escrita en su último libro La Orden Negra, el ejército pagano. ¿Qué más se llama? Del Tercer Reich. Del Tercer Reich. Vamos con ello. las SS nazis participaron en la búsqueda de objetos sagrados de varias tradiciones religiosas y místicas como el Santo Grial, el Arca de la Alianza y el Reino Angélico Terreno de Shambala. se dice también que los nazis se interesaron en investigar los platillos voladores y hasta tendrían cultos hacia el anticristo Pero no quedó ahí la cosa Organizaron expediciones a la búsqueda de la mítica Agartha O la Atlántida Y lanzaron a los cuatro rumbos del planeta Buscadores de reliquias sagradas Como la lanza de Longinos Era la búsqueda del poder místico Nuestro invitado nos aporta más datos ¿Alguno de estos personajes bueno se, se repartieron porque casi todo el mundo buscando objetos sagrados, no? Pues eh, Himmler envió expediciones a, a lugares tan recónditos como el Tíbet eh, llegaron incluso a venir a España ¿no? te iba a preguntar, estuvieron en España ¿no? eh, bueno, eso no era un lugar recóndito para los sí. alemanes pero bueno, estuvo el propio Himmler en España eh, en un viaje insólito Eh, justo antes de la, una semana antes de la entrevista en Endaya entre Hitler y, y Franco, Franco. Mm. y bueno, se sabe que estuvo en Madrid se cree que pudo estar en Segovia en, en Toledo el, también en Toledo estuvo también y estuvo en Barcelona ¿no? que fue cuando hizo la, la famosa visita a la abadía Montserrat donde se cree que preguntó por, por el anhelado grial que a él le obsesionaba Y bueno, no es tan extraño porque uno de los episodios más conocidos de esta faceta de, la, de las SS es eh, el viaje de Otorrán en busca del Grial al Languedoc francés no uh -huh. eh, Otorran fue un ss Eh, ...era un medievalista alemán que después fuese ese, perdón... ...y que después parece que se desencantó con la propia organización... ...y que murió en extrañas circunstancias... ...según algunos practicando la Endura Cátara, ¿no?... ...una especie de suicidio ritual... Eh, ...lo cierto es que Himmler envió expediciones a muchísimas partes, ¿no?... ...fueron a Finlandia y luego hubo... Eh, ...fueron a Suecia, eh, fueron a Noruega... ...estuvieron en Persia, en Oriente Medio... Eh, y luego hubo una serie de expediciones frustradas, a Bolivia, a Islandia, eh, se frustraron por una simple razón, eh, los medios ya estaban puestos, la financiación también por el estallido de, de, de la, la cuenta, la cruenta Segunda Guerra Mundial. Ya, yeah. estuvieron en Tiahuanaco, porque he visto en libro, no he, no he podido leer ese capítulo. Eso es uno de los aspectos más fascinantes de la Nenerve, estuvo eh, un personaje que después, Eh, iba a encabezar la expedición en, de la ANE a Bolivia, Tiahuanaco. Oh. Ese personaje estuvo antes de eh, que le enviara Himmler. Justo cuando iban a emprender esa expedición a través de, de la financiación de la ANE y de las SS, y organizada por, por uno de los personajes más implacables de esa organización, Wolfram von Siebers, eh, que era uno de los acolitos de Himmler, eh, Edmund Kiss, que era este personaje, no pudo viajar ya... Eh, Con la financiación de las SS a Bolivia por el estallido de nuevo de la guerra, pero sí estuvo en Tiahuanaco, en el lago Titicaca, y él tenía una, una teoría muy curiosa, ¿no?, que, que venía de, de la teoría de la cosmogonía glacial de Hans Horviger, que es que pensaba que aquello había sido erigido por, por una especie de semidioses antediluvianos que él consideraba también... Eh, como no a Arios, ¿no? Eh, Él quiso reescribir la historia eh, como lo quiso Himmler y como lo hicieron casi todos los investigadores de la Nenervia. Hoy se están sosteniendo teorías de esas, de todas maneras. Sí. Están muy en auge eh, el hecho de que Tiaguanaco no tenga una antigüedad de dos o tres mil años, como suelen, como sostienen algunos arqueólogos, sino que tuviera tantos años como el propio diluvio universal, que era lo que planteaba Ed Monquist. ¿no? 12.000. Por lo menos. Uh -huh. eh, la mayoría de estudiosos uh, lo considera eso una falacia, pero es, es cierto que, que desde luego eh, Tiaguanaco y el lago Titicaca están rodeados de mucho misterio. Este año vamos a ir para allá, este verano estaremos para allí por ese lago Titicaca. Eh, dos cositas antes de hacer una mínima pausa que tenemos que hacer. Nos esperan eh, las noticias y otro montón de temas. Eh, ¿Qué encontraron de objetos sagrados? ¿La lanza de Longino? Sí, se hicieron con ella, ¿no? La lanza de Longinos es que es curioso porque suele pasar con todos los objetos sagrados y las reliquias. Eh, y Al igual que pasa con la sabana santa o con otra serie de objetos como el lignum crucis, existen muchas. Entonces, eh, existían por lo menos tres lanzas del, sagradas de Longinos o lanzas del destino. ¿no? ¿Tres? Se, sí, una de ellas, eh, tres que se sepa, quizá existan más eh, a saber cuál es la verdadera. no uh -huh. eh, Existía una en Viena que fue con la que se hizo el propio Hitler, ¿no? Eso contaba Trevor Ravenscroft y otros y otros autores más, más bien de la la conspiracionista. Eh Desde luego eh, se cree que se hicieron también con el Grial, pero claro, Griales estamos en las mismas. ¿Cuántos Griales hubo? Eh, desde luego con la Lanza del Destino, que hubo en, que había en Viena, sí que es casi seguro que se hicieron los nazis, ¿no? Uh -huh. Y con otra serie de objetos sagrados, pues eh, hace muy poquito salió una noticia que, que no di, me dio tiempo a incluir en el libro porque ya estaba... En, en imprenta pero que propio hitler quería robar la sábana santa y secuestrar al mismísimo papa de entonces sí y salió los titulares eh, de bastantes bastante prensa de, de europa ¿no? Uh -huh. que a raíz de desclasificar una serie de documentos no tenía la intención de, de hacerse con la sábana santa que hoy descansa en turín y a ver que la alianza como nos contaban las películas eh... bueno eh, eso es un Queda muy bien la película de Indiana Jones. No es extraño que hubiera investigadores de la Nenerve buscándola. Eh, había un departamento de la, la Nenerve exclusivamente dedicado a todos esos eh, aspectos, ¿no? Eh, a los objetos de poder, a las reliquias. Y es posible que, que le siguieran la pista del arca de la Alianza. ¿Hacerse con ella? Bueno, uh, a, a, a día de hoy dicen que en Etiopía podría encontrarse... Uh -huh una ¿no?, o el arca, pero desde luego yo creo que es uno de los aspectos menos documentados, ¿no?, desde luego no, no existen muchas fuentes fidedignas que hablen de eso. Antes de marchar, no nos queda muy poco tiempo, eh, ¿sí tenían ovnis? Porque fueron capaces de desarrollar platillos por antes, ¿no? Bueno, desde luego fueron capaces de desarrollar un prototipo que eh, era circular y y que se asemejaba a un ovni desde luego de eso a tener eh, ovnis pues bueno es, es un tema sería un tema de debate largo y bueno hablamos de otro momentito de ello Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para daros toda la actualidad, nosotros después regresamos, seguimos con este tema hablando un poco de algunas de las pruebas, esos médicos de, del infierno que tenía las SS, de los chemtrails, también os queremos dar algunos datos y Miguel Pedrero nos va a traer no sé qué bicho que se está comiendo a extraños animales aquí. No os vayáis, después de la noticia regresamos, sigue el concurso en marcha 900, 137, 137 por si queréis intervenir. nos hace humanos el poder pensar el poder sentir pena y dolor tal vez el poder reír eso espero podemos sufrir y reír conocemos un pasado y un presente y en cierto modo un futuro tal vez lo que nos hace humanos es que sabemos lo suficiente para creer que sabemos a dónde vamos si te gusta el misterio y lo desconocido tienes una cita con nosotros Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 5, 2 y 5 las Islas Canarias, segunda hora de este espacio en blanco, no olvidar mañana nuestra segunda cita, hablaremos de la cara oculta de Jesús, dándonos algunos detalles también desconocidos y como siempre buscando respuestas, y además vendrá alguien que controla el tema de la telepatía, nos va a enseñar un poco utilizar ese poder, dicen, ya veréis, será curioso para esta hora, mucha gente lo está preguntando si vamos a hablar de los chemtrails, un tema que nos ha llamado mucho la atención, hemos estado buscando expertos en la segunda parte del programa, hablaremos de ellos ¿sí? o sea que un poquito de tranquilidad 900-137-137 si queréis intervenir, hay un concurso en marcha cinco premios, cinco regalos para daros las gracias de que estéis ahí Y además Miguel Pedrero nos traerá a nuestro compañero, nos traerá historias extrañas con documentos reales de un extraño animal que está, no sé si se la ha hecho o... Eh, se ríe. Todo eso y más en este espacio en blanco de hoy. Pero todavía nos queda contar cosas sobre ese, esa orden negra. Quizá un capítulo, quizá más duro no de todos, eh, Oscar Fuera fue lo que hicieron con esos experimentos que hacían con la gente, ¿no? Creo que como un grupo, no sé si se llaman enerve, que fue hacia eh, Tíbet para medir la cabeza de sus seres teóricamente purosarios, arios, ¿no? Y bueno, eso fue el principio, fue uno de los aspectos más grotescos y también uno de los capítulos más difíciles de hacer, ¿no? Para esta orden negra. Por lo menos para mí ha sido bastante duro ese, ese aspecto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como has dicho antes, eh, hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Uh -huh. El caso es que, que bueno, eh, en la expedición al Tíbet que envió la Nenerve se realizaron mediciones craneales. Eh, de los tibetanos ¿no? porque bueno había una teoría que creían que los nobles tibetanos podían responder al perfil del ario perfecto el caso es que allí se presentó eh, el líder de la expedición fue un SS Ernest Schaffer Y eh, y con él iba un antropólogo que fue, eh, era Bruno Beger, que fue al final uno de los responsables de, de esos experimentos médicos terribles. Uno de los responsables, sí, desde luego uno de los que participó en ellos, ¿no? Y iba con una serie de aparatejos eh, terribles y enormes con los que medía... Sin el rostro de esos pobres tibetanos y les untaba yeso en el rostro ¿no? para hacer máscaras de yeso eh, estuvo a punto de morir un joven Pasang, un joven que iba con ellos ayudándoles en, en la expedición estuvo a punto de morir precisamente por, eh, por el, eh, eso de la máscara de yeso ¿no? Uh -huh. eh, aquello no fue nada con lo eh, comparado con lo que pasó después en los campos de, de concentración ¿qué pasó después? ¿y qué pretendían? ¿Qué buscaban bueno, con todos sus experimentos? Yo creo que pretendían, dentro de esos delirios místicos, no esos delirios raciales, de, de sobre todo de Himmler, pero también de, de otros de otros importantes nazis, crear o buscar eh, la raza aria perfecta. En el fondo, eh, algunos de esos médicos de las SS, que fueron los más terribles doctores de la muerte nazis, mm. eh, se adelantaron bastantes décadas a los eh, estudios de ADN en cierta manera, por eso, ¿no? Por, por querer crear una nueva raza en el laboratorio, esa raza aria eh, que realmente, eh, científicamente, no había existido como tal. Eh, bueno, pues se realizaron experimentos que, que a nivel médico no, no avanzaron nada en la medicina, no sirvieron para nada, y lo único que sirvieron es para causar dolor a las cobayas humanas que fueron en su mayor parte judíos. Eh, prisioneros rusos, eh, prostitutas, eh, enfermos mentales, a los que sometieron a terribles pruebas en, en los campos de la muerte, ¿no? en las alambradas. Por ejemplo? Eh, pues experimentos eh, de alta presión, ¿no? Eh, Sigmund Rascher, que fue uno de los médicos nazis más terribles eh, al servicio de Himmler, eh, metía una cámara de despresurización a, a una serie de prisioneros, en este caso eran judíos, Eh, casi todos eh, a los que sometía eh, a, a, a altas presiones como si estuvieran cayendo de, pues de, de una altura de 12 kilómetros eso para un cuerpo humano evidentemente eh, morían no mm. morían en ese en ese experimento y, y él lo hacía de forma totalmente implacable no no no sentía ningún respeto por esas personas, ¿no? Ya. Para nada. Buscaban gemelos, creo, también, para hacer experimentos entre ellos, ¿no? Con ellos. Bueno, eso fue el más tristemente célebre de los médicos nazis. Eh, Josef Mengele, el, uh -huh. el más conocido como el ángel de la muerte, que además escapó a la justicia durante muchas décadas y, y murió evadido de la justicia, ¿no? Eh, uh -huh. Así como ahorcaron a, en los juicios de Nuremberg, a, a varios dirigentes y médicos nazis. Eh, este personaje se escapó de la justicia y ni, ni cumplió condena, ni estuvo en la cárcel, ni evidentemente fue ejecutado como otros. Eh, bueno, le llamaban al gen de la muerte porque experimentaba con todo tipo de prisioneros, en, en este caso en el campo de Auschwitz, quizá junto a Dachau y Mauthausen, eh, los más tristemente célebres de, del Tercer Reich y se experimentaba principalmente con gemelos y principalmente con gemelos de corta edad y bueno, lo sometía a radiaciones, eh, a otra serie de experimentos que, que bueno, sería un poco grotesco describir de ahora mismo y, e incluso llegó a acoger a, a un par de gemelos que... Eh, queriendo crear una especie de siameses, ¿no? eh, cosiéndolos, eh, uniendo sus venas, bueno, eh, hay que decir que estos pobrecitos eh, gemelos ¿no? eh, duraron vivieron muy poquitos días eh, porque la gangrena se apoderó de ellos, ¿no? sí. su, eh, su madre en el, en el mismo... En el mismo campo fue capaz de hacerse con una dosis de morfina y acabar con ellos, ¿no? Por ese sufrimiento terrible que tenía, ¿no? En la enfermería lo consiguió. Y bueno, lo llamaban el ángel de la muerte. Y se ponía en los raíles de, de Auschwitz cuando llegaban los trenes de, de la muerte, ¿no? Los, los vagones de ganado, pero con personas. Mm. Eh, los separaba eh, arbitrariamente y con ellos realizaba los experimentos sin ningún tipo de compasión, ¿no? con una frialdad terrible a punto de terminar eh, la guardiana negra estuvo en el escorial he leído en tu libro Pues cuando Himmler llegó a España y visitó Madrid y estuvo con Serrano Suñer y en el Palacio del Pardo con el propio Franco estuvo en el Escorial, sí señor estuvo en el escorial entonces eh, José Antonio Primo de Rivera estaba enterrado en el Escorial mm. y no en el Valle de los Caídos y bueno, eh, una guardia de Falange y otra guardia de las SS eh, rindieron honores a, a, ante la tumba de José Antonio y eh, entonces el que era entonces jefe de de las es, eh, excavaciones arqueológicas en España, Santa Olalla eh, pues le acompañó por todo el Escorial y le estuvo enseñando pues pues nada, el Panteón de los Reyes, la Basílica toda esta ruta que hacen al turista por, mm. la, por las zonas más célebres del Escorial pues se mm. la estuvieron enseñando a Himmler no eh, La Guardia Negra estuvo en el Escorial, es uno de los episodios más insólitos de la historia de España de los años 40 bueno, Habría que haberlos visto por aquí, ¿eh? miedo daría seguro ¿y Himmler cómo murió? pues mira, Himmler, eh, a diferencia de Hitler que yo estoy convencido que murió en el búnker de Berlín sí, no, era casi la última pregunta si se creías que se había salvado del búnker yo creo que no y la mayoría de historiadores eh, creen que no eh, ¿por qué? Eh, existen investigaciones fascinantes sobre que Hitler huyó del búnker y desde luego yo las he leído y sí, o sea, me parecen Argentina. dignas de elogio Pero creo que no, eh, primero por las pruebas que existen al respecto. Segundo, porque el propio Hitler por su carácter, por ese ensalzamiento de lo heroico, es por otra parte también esa tiranía que, que demostraba hacia los propios líderes nazis que estaban a su alrededor y por el propio pueblo alemán, yo creo que no hubiera estado dispuesto ni a huir ni, ni desde luego a firmar la paz. Jamás, ¿no? Eh, para él no quedaba otra solución que, y otra vía que o, la, o, o vencer o morir. En este caso morir eh, no luchando, si sí, eh, suicidándose. Hitler había dado ya pruebas de intentos de suicidio en más de una ocasión, tras mm. el fracaso del Putsch de Múnich en el año 23, y cuando se suicidó su sobrina Heli Rauval, con la que mm. se, se le supuso un afer, ¿no? Se suicidó con su propia pistola precisamente por, por el grado despótico de su propio tío, ¿no? Y, y por cómo la sometía a, a su autoridad. Eh, Himmler no, Himmler intentó huir. Eh, Himmler, eh, toda ese, esa heroicidad de la que hablaba, todo ese heroísmo de los grandes dioses arios de la mitología nórdica, de los que hablaba y leía en su juventud y quiso aplicar a su orden negra, desde luego no demostró tener heroísmo ninguno. Quiso huir. Eh, ...lo quiso hacer con algunos de, de sus um, últimos allegados... ¿no? ...cuando ya eh, Hitler había muerto... ...y además Hitler le había condenado por alta traición... ...porque él intentó pactar con los aliados a espaldas del Führer... ...y asumió una identidad falsa de un, de un oficial eh, alemán... ...que ya había sido ejecutado por los propios nazis... ...se disfrazó, se puso un parche en el ojo... ...se afeitó su fino bigotillo... Y, y huyó en medio del marasmo de personas que, que huían de... o que huían o que se alegraban de que el Tercer Reich eh, se viniera abajo, y bueno, eh, había un marasmo de, gente, de, de rusos, británicos, norteamericanos, judíos que salían de los campos de concentración liberados, pero en unas condiciones horrendas, nazis fugados... Eh, en medio de toda esa gente, de todo ese gentío, intentó huir Himmler y finalmente fue... Eh, lo consiguieron eh, hacerse con él, lo introdujeron en un campo de concentración, Miguel, pero sin saber su identidad. Eh, cuando él ya estaba cansado de un personaje que había tenido tanto poder, de que le trataran de aquella manera, de estar donde habían estado sus cobayas, es decir, donde antes habían estado sus enemigos atávicos y milenarios, él estaba ahora eh, en medio de la mugre. ...pues eh, acabo confesando quién era... ...soy Henry Himmler, líder de las SS... ...y era entonces uno de los personajes... ...más buscados por los aliados, ¿no? Estaba en la, el primero en la lista después de Hitler... ...que ya había muerto en el búnker... Eh, ...cuando se demostró que había sido él... ...pues claro, eh, un marasmo de llamadas... ...de un lado a otro entre norteamericanos, británicos... ...aquí está Himmler, tal... Eh, ...el caso es que él burló al verdugo al final... Y, e ingirió una eh, cápsula de cianuro que, que llevaba escondida en, entre sus dientes sí, sí, sí, La sí. mordió y se suicidó ante la mirada estupefacta De, de los médicos norteamericanos y británicos y los oficiales ¿no? Que habían conseguido detener al mago negro del, del Tercer Reich Tenemos que poner punto, punto y final a esta historia Decíamos al principio que el que no conoce su historia está condenado a repetirla Parecía que esto que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial no iba a volver a ocurrir Y sin embargo hace muy pocos años en la ex Yugoslavia volvimos a vivir escenas tremendas y terribles también entre hermanos, ¿verdad? No hay que olvidarse de estas cosas Los genocidios volvieron a suceder después de Hitler Y hemos tenido a tiranos terribles, ¿no? Como Pol Pot, podríamos hacer una lista tremenda con los mm. con los líderes africanos. Eh, el propio Stalin, no olvidemos que por primero estuvo con, con los aliados luchando contra Hitler, pero también fue el causante de muchos millones de muertes, ¿no? Mm -hmm. Ya fue el causante del holocausto ucraniano, por inanición en este caso, eh, al pueblo ucraniano eh, en los años en que... Hitler se hacía con el poder, o sea que estamos hablando de una figura que Bien. bueno, luego pacto con Hitler el reparto de Polonia, o sea, eh, sí, se ha vuelto a, a repetir, Miguel, por desgracia y, y bueno. Ojalá aprendamos las lecciones y no vuelva a ocurrir. Si se quieren poner en contacto contigo para saber más cosas de Zahortes Negra o de tu trabajo, Oscar, donde se pueden...? Pues eh, a través del blog que tengo, eh, que es Oscar Radón, eh, sin las oscarerradon.wordpress.com o a través de Facebook también, a través de la página de Enigmas. Ahí estás. De la revista Enigmas, sí. Gracias, ha sido un placer. Ponte bueno, bueno, nos vemos prontito y seguimos hablando de otros montones de temas que tienes ahí, ¿vale? Me encantaría. Un placer que hayas estado con nosotros, gracias. Un placer, Miguel, gracias a ti. 3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias seguimos adelante, hay más temas como decíamos los chemtrails y el concurso que sigue en marcha 900, 137, 137 queremos daros algunos datos de las modernas enfermedades y de esos chemtrails espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco Los próximos minutos los vamos a dedicar a tratar de descubrir un misterio de nuestros cielos. No nos referimos a los ovnis, sino a los chemtrails. Estamos seguros de que todos los habréis visto en los últimos tiempos sobre vuestras cabezas. Los chemtrails son estelas químicas que dejan ciertos aviones que vuelan a unos 3.000 metros de altitud. Estas estelas suelen ser lineales. De ellos se dicen que tienen varias finalidades. Al menos dos tipos de proyectos podrían estar siendo llevados a cabo relacionados con los chemtrails. Proyectos relacionados con la modificación del clima y experimentos de guerra biológica realizados con patógenos producidos en laboratorios. ¿Pero qué hay de cierto en todo ello que se esconde detrás y sobre todas esas nuevas enfermedades que nuestro tiempo ha creado? Un periodista experto en el tema nos ayuda en nuestra búsqueda. con más temas en este espacio en blanco, temas más cercanos a nosotros y quizá tan misteriosos como algunos de los que tratamos y nos servirá de guía en esta parte del programa Miguel Jara, periodista. Buenas noches Miguel. Buenas noches Miguel. ¿Cómo estás Tocayo? Pues muy bien Tocayo. <risa> periodista también de esos comprometidos seres ¿no? Eh, bueno, uno hace lo que puede, sí. Eh, bueno, además escritor has escrito que yo tengo aquí la salud que viene, traficantes de salud, conspiraciones tóxicas y estás preparando otro libro también. Pues ahora mismo en la pantalla y mi editor gritándome casi por el email que lo cierre ya hoy mismo o sea sí. que, que las revisiones las estoy cerrando ahora mismo sí sé lo que es eso o sea que para para abrir saldrá sí sé lo que es eso ¿y por qué te has dedicado a esta rama del periodismo poco conocido también misterioso además? el periodismo divertido investigación, podríamos etiquetarlo, sí. supongo, y con contextos sociales. Pero ¿no? es exactamente de salud, y Sí, sí mm. investigación, en temas de salud, ecología. Ajá. Bueno, siempre me ha, me ha interesado, sobre todo la, la ecología, me ha interesado mucho siempre, desde que estaba en la carrera ya me llamaba mucho la atención todo ese, ese tema. Y, y con respecto a la, a la salud, sobre todo la, la, la parte de la industria farmacéutica, quizás es lo que me ha hecho más conocido, pues eh, de, de una manera muy prosaica me, me, me, me he dedicado a ello. Leyendo un artículo de dos páginas en una revista muy crítica hace un montón de hace 9 años, pues me di cuenta de que había un montón de, de medicamentos que, que, que resultan peligrosos, incluso están matando a personas o causando graves daños que eran ineficaces, eso me llamó muchísimo la atención, como periodista freelance siempre estoy buscando temas nuevos que, que poder vender en los grandes medios de comunicación y me llamó mucho la atención que que nadie estuviera publicando sobre ello y así a, a lo tonto casi como un juego fui tirando del hilo hasta pues hasta que llevo ya nueve años investigando sobre todo las prácticas de la industria farmacéutica ¿sí? ¿Tienes algún ¿Una gatita por ahí? ¿Alguna? ¿Gatita? ¿Gatita? Sí, suena como un gato, un es mi, es mi niño. niño? Tengo tres gatos, tengo tres gatos y un niño. Deben estar todos ahí preparando una fiesta esta noche. <risa> <risa> Déjame que te pregunte. Eh, mucha gente nos ha pedido que tratemos el tema de... Do, dos temas concretos, el de las vacunas sí. y el de los chemtrails. Sí. Eh, yo quiero que estés un cercano al programa para que nos vayas tú aleccionando un poco en todo esto. ¿Vacunarse sí o no, desde tu punto de vista? Muy sí. breve... Vamos a entrar en otros temas o vacunarse de, depende no no no soy una persona yo extremista ni ni estoy a favor de todas las vacunas ni estoy en contra, ni siquiera soy un, un especialista o experto en vacunas he publicado bastante pero publico sobre cosas concretas, a mí me interesa mucho destacar eso no porque luego hay ciertas personas que cuando publicas sobre vacunas te consideran un experto uh -huh. o que estás en contra o a favor bueno yo yo soy una persona muy escéptica hay vacunas que, que si sí son necesarias y hay otras muchas que no, yo he escrito sobre la cárabe de las vacunas, eso es cierto y me he hecho más más conocido quizá porque las vacunas están muy mitificadas por la industria farmacéutica son un gran negocio para ellas eh, ahora mismo es uno de los grandes nichos de, de negocio presente y futuro y a mí me gusta contar lo que no cuentan los grandes medios de comunicación o sea la, la, la cara ve como he dicho que se cuece entre bambalinas que vacunas no son eficaces cuáles son peligrosas pero he escrito cosas muy muy concretas como para, para eh, considerarme especialista en vacunas no. no lo soy es curioso además como los grandes medios de comunicación cada cierto tiempo hablan de una determinada vacuna ahora parece que han descubierto la vacuna contra todas las gripes bueno pues pues ya hemos empezado también a, a trabajar desde la humildad con, con médicos críticos a ver qué, qué podemos eh, observar qué podemos documentar qué podemos analizar de esta nueva vacuna de momento hay que ser muy cautos no pero hombre la, la, la industria farmacéutica atraviesa una, una crisis de ingresos muy muy potente, no solo por la crisis financiera actual, sino porque se han metido en un callejón sin salida en los últimos años. No están patentando los nuevos medicamentos, en eh, la cantidad necesaria para, para ganar el dinero que antes ganaban, y encima las patentes de los medicamentos mmm, que más dinero les dan están venciendo. O sea, se, se ha juntado con una crisis potente. Entonces, que no le quepa ni la duda a, a nadie de que, de que las, van, a, van a inventar muchas nuevas vacunas algunas seguramente sean útiles otras eran un bluff eh, como como ya ya hemos visto en estos últimos años eh, para, para levantar esa eh, para, para levantar esa, esa caída en picado de ingresos en la que en la que se han metido y te pregunto miguel en muchas nuevas vacunas y muchas nuevas enfermedades como la gripe porcina no digo que eso sea ¿eh? la gripe de esa gripe es cuando era del gallo del perro o del cerdo sí. eh, inventan también para meternos miedo y para hacernos consumir segundo sí no Eso es de, de lo que va el último libro la salud que viene sobre el marketing del miedo aplicado o bueno, aplicado a, a la ecología al medio ambiente a la salud pero sí, la industria farmacéutica es una experta en, en, en meternos miedo de alguna manera nos ha mercanilizado la salud, nos, nos tiene agarrados agarrados por, por donde cada uno quiere imaginar pero nos tiene agarrados nos hace ese chantaje emocional de, de, de cuando te pongas malo vas a recurrir a mí te guste o no te guste ¿no? y para animarnos a ponernos malos pues me eh, inventan nuevas enfermedades. Unas veces exageran enfermedades eh, reales, otras veces convierten en enfermedad lo que es un fenómeno natural, por ejemplo, la, la, la menopausia de las, de las mujeres, por ejemplo, y otras inventan directamente la enfermedad. Y si me preguntaros un ejemplo concreto, pues por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas. Eh, es cierto que hay personas que eh, tienen ciertos problemas nerviosos, neurológicos, eh, que les causan trastornos importantes, ¿no? pero eh, ciertos Laboratoris eh, con intereses en algunos neurolépticos han inventado el concepto el concepto síndrome de las piernas cleetas no, no, no nace de, de, de, de las personas con ese síndrome sino de los laboratorios que quieren venderles eh, neurolépticos. ¿no? Y eso bueno, pues de alguna manera me parece muy grave, porque es intentar convertir a las personas sanas en enfermas o las personas que tienen un problema, decirle exactamente lo que tienen, aunque solo sea un invento para justificar su diagnóstico y venderles un medicamento concreto. O sea, me parece muy grave. La salud da mucho dinero, ¿no? Es uno de las eh, de los grupos eh, económicos más poderosos del planeta, ¿no? Eh, bueno, claro, es que necesitamos estar sanos, nos merecemos, y, y es un derecho eh, la salud, y bueno, hay una gran industria que ha sabido estado con cierto mérito cierto éxito desde, desde cierto punto de vista no el, el convertirla en un gran negocio claro lo, lo, lo, lógicamente una manera irónica también no porque algunos estamos preocupados porque la el derecho a la salud sea eso sea un derecho a estar sano no a un derecho a traficar ¿eh? a traficar con nuestra salud a mercantilizar nuestra salud por unos intereses privados concretos uh -huh. eh, he leído en alguna parte de estos tus trabajos que hay 104.000 sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, ¿tantas? Sí, eh, sí, y, y ese es un dato antiguo, eh, hay que tener en cuenta que la industria química, química tóxica, eh, eh, inventa unas, o oh, eh, pone en el mercado unas mil sustancias nuevas cada año, o sea que el, el dato digamos que se va quedando un poco antiguo, no nos no ha no exagerado. Sí. Uh -huh. Eh, y que además de estas sustancias químicas tenemos otro tipo de eh, contaminaciones, digamos, ambientales, como son los móviles, los wifis, fi todo este tipo de historias. ¿Hasta qué punto están afectando, pueden llegar a afectar al hombre en el futuro, Miguel? Pues eh, se está estudiando mucho, pero... Eh, ya están afectando ¿no? los contaminantes químicos tóxicos eh, provocan enfermedades como el síndrome de sensibilidad química múltiple como la fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica como muchos asmas alergias eh, eh, parkinson alzheimer eh, diferentes tipos de cáncer afecciones cardíacas diabetes y te das cuenta acabo de citar esto todo esto está documentado científicamente cada vez más en los últimos años no mm -hmm. eh, la relación de los químicos tóxicos con estas enfermedades pero si te acabas de o sea, si te has cuenta he mencionado las enfermedades modernas las sí, que más sí, sí. en boga están las que están afectando a nuestros amigos y familiares las que todo el mundo ya está conociendo no sí. eso por una parte y luego también se está documentando cada vez más una hipersensibilidad a, lo, a la contaminación electromagnética, ¿no? Eh, lo que se llaman personas electrosensibles, ¿no? Eh, digamos que por explicarlo de una manera muy sencilla, durante los últimos eh, años estamos es, estamos sufriendo una contaminación electromagnética cada vez más potente, más elevada en en en ...prácticamente todas las zonas habitables y es una contaminación para la que nuestro cuerpo no estaba preparado, ¿no? Nuestro cuerpo se, es, es electromagnético y es bioquímico, ¿no? Y, y, y funciona a impulsos eh, eléctricos, o sea, somos electricidad pero nuestro cuerpo no estaba no está preparado para esta cantidad de contaminación electromagnética a la que le estamos sometiendo con wifi, bluetooth, eh, antenas y teléfonos móviles, aparte de los aparatos eléctricos, pero lo, la primera parte de lo que he citado es digamos lo que se ha desarrollado la tecnología inalámbrica que se ha desarrollado durante los últimos 15, 18 años, ¿no? Y ya estamos empezando a, a sufrir las consecuencias como estaba anunciado, ¿no? Para los que seguimos estos temas desde hace ya tres lustros sabíamos que podía pasar algún día que tuviéramos que documentar, como yo he hecho en el, en el libro La Salud que viene, eh, los casos de personas electrosensibles, que son incapaces ya de llevar una vida normal, como todas la conocemos en la ciudad, por los terribles en eh, mareos, dolores de cabeza y migrañas, insomnio, eh, vómitos, pérdida de, de memoria, pérdida de, de, de, de la concentración, que empiezan a sufrir, de hecho, pues en, en, en mi blog incluso... Eh, Hay, escribiendo como comentaristas, porque he escrito sobre ellos informaciones, profesores, maestros a los que se les ha instalado el wifi en las escuelas y han tenido que, que, que, que ir al médico y este darles de, de baja. Están en casa porque no pueden acudir a un aula por lo mal que se encuentran, sobre todo por las radiaciones electromagnéticas del wifi. Y un último tema para, para casi te, concluir contigo, aunque te emplazo para que sigas en el programa. Eh, mucha gente nos ha pedido que hablásemos de esas extrañas estelas que se fijan en el cielo. Yo, la verdad, los había visto muy a menudo, pero este fin de semana, estos últimos días, ha sido terrible en Madrid. De repente, cantidad de esas eh, estelas, lo llaman chem trails ¿los podías definir, Miguel? Bueno, pues... Eh... Es un fenómeno que que, que yo he estudiado, eh, he estado un año pues, pues leyendo un montón de documentación, eh, quitando la, la, la, la paja del grano, ¿no? Yo, yo lo considero un fenómeno de geoingeniería, ¿no? Yo creo que, bueno, ya se están aplicando, ¿qué es la, la geoingeniería? Es como una nueva ciencia. ¿Cómo has eh, dicho que se llama? Ge geoingeniería, geo oh, geoingeniería. Geo hmm. Es como una nueva, entre comillas, eh, ciencia que consistiría en aplicar en eh, remedios técnicos o tecnológicos para adaptarnos o mitigar el cambio climático, ¿no? Se reconocería que existe un cambio climático y por medios tecnológicos de lo más surrealistas, por cierto, a gran escala se estarían aplicando estos remedios geoingenieros para para, para poder mantener la vida sobre el planeta, ¿no? De alguna manera, eh, como cuento en, en La Salud que viene, en el que dedico un, un capítulo entero sobre ello, el último, el 9, y ¿no? es una manera que tiene el sistema capitalista no de decir bueno eh, vale se ha creado un problema por la actividad del hombre pero estamos dispuestos a abrir nuevos mercados porque creo que se trata combatiendo con tecnologías muy caras eh, ese ese problema ¿no? digamos de eh, llevar a la, la, llegar a una temperatura de confort para el ser humano por medios tecnológicos eh, cuáles son estos estos remedios que por cierto están algunos premios Nobel eh, han, han, han divulgado estos estos posibles remedios pues un, eh, algunos de ellos eh, consisten en, en fabricar nubes artificiales con diferentes componentes químicos que serían rociadas con aviones para, digamos, cubrir eh, cubrir el cielo y evitar que los rayos solares en parte los rayos solares o una parte de ellos incidan sobre la Tierra, con lo cual conseguiríamos ya lo que digo, una con una temperatura de confort, ¿no?, una temperatura más agradable, que no estuviera tan caliente la, la tierra. Esto, bueno, puede puede, puede parecer absolutamente mm, demencial, ¿no?, pero eh, trabajando sobre sobre este asunto eh, descubrí un, un mega informe, un informe oficial en, firmado por un montón de instituciones, sobre todo estadounidenses, un montón de universidades, de... de de colegios de, de ingenieros eh, de, de, de, de agencias públicas relacionadas con, con la geología eh, con el estudio del medio ambiente de la de la, de, de la, de la estratosfera del se llama policy implications of greenhouse warming no eh, este nombre tan tan tan extraño responde a un informe ya digo oficial financiado en parte por algunas grandes empresas de las más contaminantes como por ejemplo general motors y, y alabdo por por científicos como teller muy que ha estudiado todos estos fenómenos y que es firme era era firme partidario este es uno de los descubridores de la bomba atómica por cierto era uno de los de lo, es uno de los grandes animadores o lo ha sido de, de este tipo de, de por ejemplo por el el promovía el empleo de aerosoles basados en bario y aluminio, ¿no? entonces, entonces, si, si leemos el, este densísimo estudio de 900 páginas donde se, se, se explican un montón de ideas ya digo estudiadas por no, ni se sabe cuántas instituciones universidades, vemos que, que, que van muy en serio, ¿no? quienes han realizado este estudio y en él se detallan un montón de, de ideas de geoingeniería, algunas como las citadas, eh, aerosoles basados en bario y aluminio, ¿no? Y, y, y entonces si observamos los cielos esas nubes que, que, que vemos que desprenden algunos aviones que, que se eh, que persisten durante horas expandiéndose suavemente hasta hasta formar unas unas nubes algodonosas y que dejan el cielo eh, blanquecino todas esas características que observamos de una manera inocente y sin, y sin poder ni contrastar porque no tenemos fuentes oficiales que nos hablen de ellos coinciden si leemos este este informe con este informe oficial con con, con lo que se describe en él no entonces un poco lo que, lo que, lo que se cuenta aparte de dar otros muchísimos datos en ese capítulo es. Bueno, preguntarnos bueno no puedo afirmar nada es verdaderamente difícil con, contrastar todo esto eh, preguntarnos si lo que estamos observando de raro porque es en suísimo muchos es que, que, que está pasando algo raro en los cielos no será esto que está geoingeniería que ya describía en 1996 este este estudio no bueno es una ciencia ya digo con una ciencia de entre comillas no porque es peligroso esto de, de jugar con el clima muy peligroso ¿no? y sobre todo porque las instituciones siempre que están están detrás, pues hombre, son, son están ligadas, ¿no?, al, al actual capitalismo, un, a un sistema económico que nos guste o no nos guste, pues nos ha provocado que los seres humanos, eh, pues pues hemos provocado, valga la redundancia, este este cambio climático, okay. o sea, que, que, que es un sistema dudoso y se está intentando combatir el mal que, que, que hemos provocado con otros sistemas más dudosos todavía. Eh, ¿Ocurren en, en Madrid, en las ciudades, eh, ocurren en todo el mundo, eh, estas ciudades? hembra de nubes, por llamarlo de alguna manera pues ocurre en todo el mundo, claro. solo hay que verlos por ejemplo... Los, los mapas de, de la nasa ¿no? a los que se puede acceder en abierto digamos en internet no podemos ver el, los cielos rayados sospechosamente con unas no. con unas redes trazadas por por aviones que cualquiera levantando la vista puede pueden verlos está ocurriendo en todo el mundo sí, en todo el mundo y bueno pues días alternos no no sé no nos sabría decir eh, porque unas veces unos días sí, otros no lleva su razón en que hoy por ejemplo eh, yo estaba en madrid y se ha podido ver claramente no sí. cómo, cómo se trazaban esas líneas estos últimos días como tú comentabas efectivamente se ha podido observar lo puedes ver todo el mundo mm -hmm. y no hace falta ser experto en eh... No hace falta saber el hombro del tiempo para ver que, que que no es normal, que son aviones claramente los que están eh, haciendo estas nubes eh, relativamente bajas, que, que son que a veces se pueden ver cinco o seis aviones incluso. Sí, eh, el fin de semana a Madrid pasaba eso. Sí, sí, sí, sí lo, lo, lo observé. Entonces, sabemos que algo raro está pasando. Como nadie habla, pues está siendo muy difícil eh, eh, dar con lo que está pasando. Yo me ya digo, me he retrotraído, eh, he buscado documentación que pudieran decirnos que esto es algo, algo concreto. Y, y por lo que yo he, he, he podido documentar, eh, es cierto que existe la geoingeniería, es rigurosamente cierto que se está aplicando. Y, y el, los métodos de geoingeniería descritos en estos informes oficiales, coinciden al menos estéticamente con, con lo que podemos observar en los cielos claro de ahí ya a, a poder afirmar que, que, que es esto pues pues ya pues claro si sí, es, es muy difícil pero pero todo está apuntando digamos a que efectivamente de una manera no oficial se están aplicando métodos de geoingeniería para combatir el cambio climático. pelos de Punta la realidad a veces supera cualquier historia de terror que quieras contar eh, ¿Dónde podemos eh, ver más información? ¿Tienes alguna página? ¿Algún blog? ¿Hacías referencia antes? Eh, bueno, sí, yo yo hago una, una página con bastantes sí. visitantes, una comunidad bastante bonita creada que se llama, bueno, www.migueljara.com ¿no? en, en, en ella, precisamente, las dos noticias más leídas es una sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano y la segunda, precisamente, la más comentada, es, es sobre la geoingeniería, o sea, uh -huh. los temas que tú me proponías ahora esta noche. www.migueljara.com Miguel, ha sido un placer. Te voy a... si si me permites tenerte cerca en el programa para que nos aclares algunos de estos temas que nos piden nuestros oyentes, ¿te parece? Pues, por supuesto, claro, muchas gracias a ti, Tocayo será un placer, da un besito a la niña y a los gatitos Venga. para tu muchas gente, tardes. hasta luego entra en contacto con nosotros 900-137-137 espacio en blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 13 y 41, 12 y 41 en las Islas Canarias, seguimos adelante, estamos en directo, este es Radio Nacional de España, el espacio en blanco y va de Miguel es esta noche, Miguel Jara, Miguel Perero buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Eh, vamos a seguir el tema de los EMTRAES porque es altamente preocupante, ¿qué nos traes tú hoy? Bueno, pues una historia que en su momento dio mucho que hablar en, en Galicia, unos ataques a animales, a, al ganado en los, en los años 2000, 2001 y 2003... Eh, estos ataques tuvieron lugar en, en una pequeña aldea pontevedresa llamada alama y lo, lo extraño lo llamativo lo sorprendente de estos casos es que fuese lo que fuese lo que mataba a los animales lo hacía de una forma muy particular les hacía una, una incisión en el pescuezo por la que les extraía toda la sangre y otra incisión en el, en el centro del, en, en el centro de la frente en la frente, ...por la que les extraía toda la, mansa, la masa encefálica. Oh, diez. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh... ¿Y qué animales eran los que...? Bueno, al, al final te contaré... Vale, vale. Al final te contaré porque varios de los vecinos... ...de esa aldea de alama y de otras cercanas... ...pudieron contemplar a ese animal... ...que ellos denominaban bicho... ...que atacaba a, a su ganado. Uh -huh. Poco después de los primeros ataques... ...a finales del año 2000, principios de 2001... Eh, una serie de, de, de investigadores de lo extraño eh, gallegos, Marcelino Requejo, José Lesta y lo mismo tuvimos la oportunidad de, de acudir a la zona y recopilar algunos testimonios. Esta que vamos a escuchar es Mercedes Rodríguez, que junto a su esposo José Luis eh, García eran los dueños de, una, de un centro ganadero que sufrió varios ataques de estos, de estos animales. Así nos lo contaba ya. Vamos ella. a escuchar el testimonio uno en la frente, en el centro de, entre los ceros un ocrano un ocrano o sea, aquí arriba un ocrano sí. aquí sí por delante ¿no? sí así es donde te chuparon la sangre aquí no viene ajá aquí hay jugular hay jugular sí solo solo esos agujeros sí, sí, sí no le faltaron nada más al dicho ¿no? no ¿sangre? sangre sí que tenía sangrado, sí. sangrado algo pervíese y que le sangre que le sangre sí le chupó sí charco de sangre en suelo en los casos? no, no, no, no. Había por la cabra, por la propia... Animal, sí, ¿no? por la cabra, sí, por los ceños andaban, sí. Escuchábamos la voz de Martino Enriquejo. Mandamos sí. saludos. <ríe> y, y además varios, varios animales, varios perros, fueron testigos de estos ataques y no querían subir al lugar donde, donde tuvieron lugar, ¿no? De, nos decía esta mujer que estaban muy, muy asustadas. Tuvimos la oportunidad de hablar con una, con una veterinaria que certificó que, que no se trataba de, de, ningún, de ningún animal conocido, ¿no? El primer animal... Eh, que, que murió de este de esta forma tan tan extraña, fue un becerro, exactamente igual, eh, eh, en un agujero en el pescuezo, un pinchazo en el pescuezo por el que cabía un dedo por el que le fue extraída toda la sangre en el centro del cráneo sin masa encefálica. Luego le desapareció a, a José Luis García, a Mercedes Rodríguez que acabamos de escuchar un becerro y y José Luis se lo encontró dos días después y él mismo nos cuenta cómo cómo fue este hallazgo entonces, eh, al día siguiente iba a la línea y iba por la carretera esa desde la pista vecho, y fue un plato eh, el, vecho, coseta, coche, eh, vecho, y fue un plato y fue un plato en medio de la cabeza y otro aquí, en la avenida entonces, pues eh, fui pensando en coche para irme por un día pensando en coche morreu, eh, se andaría aquí algún bicho. Hablaban en gallego, pero bueno, se entiende bastante bastante sí. bien, se escuchaban hablar los animales de fondo. Sí, sí, esto, ese... esto fue poquito después de los primeros ataques que tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Luis y otros ganaderos. Ante el cariz que estaban que estaban tomando los, los acontecimientos, José Luis decidió meter los animales en en unas, en unas cuadras uh -huh. y para evitar que se produjeran nuevos ataques, ¿no? El primer día que decide meter a los animales en, en esta cuadra, al día siguiente por la mañana, llega allí, abre la puerta y se encuentra con esto que, que nos cuenta. Pero antes de ir para casa, vine de, de arriba y metí todo lo que aquí para dentro. ...todo el bicho dentro... ...autor día viñamos al bañil... ...a 8 de la mañana... 8 de la ...abro la puerta esa... ...y se me encontró de esa misma historia... ...relacioné... ...o tinglao todo... ...que era un bicho... ...una cosa rara... Claro, lo entiendes porque eres gallego... ...traduce para los que no... ...hemos entendido del todo... ...bueno, pues que él metió los animales... ...dentro del establo... Ajá. ...y a la mañana siguiente... ...cuando... ...cuando entra... ...en, en la estancia se encuentra a un animal que, un animal muerto exactamente con las mismas características que los, que los anteriores, las dos incisiones, en el pescuezo y en el cráneo, sin una gota de sangre y sin la masa encefálica. Eh, varias de las vacas que se encontraban dentro de, de este establo eh, incluso rompieron las cadenas, del miedo, y ninguna de ellas ninguna de las vacas, ninguno de los animales ni los perros, ni las cabras que se encontraban en el interior de este establo, querían volver ni por asomo eh, en el siguiente corte José Luis eh, nos explica exactamente cómo se encontró a este animal te digo que esta entrevista además se la realizamos poquísimos días después, poquitos días después de que se produjeran estos sí. ataques, él nos lo cuenta los agujeros tanto de los becerros como de de las cabras que eran eh, similares o eran diferentes eran iguales prácticamente iguales ¿dónde tenía los agujeros la, la última cabra? pues, pues el 1 6, era aquí del lado derecho hacia la ¿y en el cráneo? Entonces, eh, en, el ¿Y lado, en el lado eran los cráneos más o menos así ¿y habían ah, perforado cabra, el cráneo? ¿Eh? ¿habían perforado el cráneo? Sí sí, sí, sí además incluso creo que entraba un en dele sí, sí, sí ¿la impresión sí, que te daba es que sí. el cráneo estaba vacío o no? hombre, sí Sí. Esto sí se ha entendido. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo encontrarse eso. Fíjate, eh, este hombre pone estos hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de, de la Guardia Civil. Mm. Y dos miembros de la Benemérita se presentan en el lugar y realizan un informe a la vista de, de, de lo que había ocurrido, de, de las características de, de, del ataque que, que habían sufrido los animales de José Luis. Este informe llega a la Consejería de, a la de Medio Ambiente de la Ciudad de Galicia porque a los ganaderos que sufren un, un ataque, que sus animales sufren algún tipo de ataque y su cabaña se ve mermada por el ataque de un zorro, de un perro silvestrado o de un lobo, sí. reciben una indemnización. Uh -huh. Pero claro, las características de estos ataques no se correspondían con ninguno de estos animales. Ni era un lobo, ni era un zorro, ni era un, un perro silvestrado. Por lo tanto... Eh, según la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad de Galicia, no hay lugar para la indemnización porque estos ataques no son atribuibles a ninguna fauna bajo bajo la custodia de, de la Consejería de, de Medio Ambiente. Curiosamente, algunos días después de que tuvieran lugar estos ataques, en un pueblo llamado Muimenta, a 25 kilómetros de, de, de Alhama... ¿Y ¿De qué provincia estamos hablando? ¿De Lugo Eh, sí, bueno, Movimenta ya estamos hablando de Lugo, pero está a 25 kilómetros en línea recta de, de, de la localidad de Alhama, que es donde tuvieron lugar todos yeah, estos ataques. ¿Y atadas. Alhama dónde está? ¿Orense? Eh, Pontevedra. Pontevedra, perdón. Pontevedra, sí. pero ya te digo, la localidad de Movimenta está a tan solo 25 kilómetros mm -hmm. en, en línea recta, y allí también en una explotación ganadera eh, tuvimos la oportunidad de hablar con, con el dueño que nos comentaba que días atrás le habían desaparecido dos cabritos, pero esto no era lo más extraño, sino que se encontró a a cinco avestruces, porque, bueno, es una explotación ganadera en la que también hay avestruces en Galicia y hay, hay algunas de estas, uh -huh. de estas explotaciones. Cinco avestruces sin cabeza, con un corte totalmente limpio. El, el dueño de, de, del lugar de la ganadería nos decía que parecían hechos con una cuchilla, un corte absolutamente limpio, y los animales no tenían ni una gota de sangre. Pero lo más extraño es que alrededor de los cuerpos de los avestruces tampoco había ni una gota de sangre. ¿Y qué más? No hay más información sobre estos sobre estos ataques animales hasta el año 2003, cuando de nuevo José Luis García, que acabamos de escuchar y Mercedes Rodríguez, que cuyo testimonio también hemos escuchado, se dan cuenta de que varios perros de caza aparecen muertos en las mismas circunstancias. En este caso ya estamos hablando de perros. ¿Y en la misma zona, más o menos? Y en la misma zona. Pero eh, lo más extraño es que en esta ocasión, alrededor de los animales, se encuentran unas huellas. Unas huellas enormes, eh, con una forma muy extraña, como si tuviera ese animal, ese, ese misterioso atacante, tres garras. Curiosamente, evidentemente, eh, Cuando, años, cuando en, en el año 2001 entrevistamos a José Luis García por primera vez y, y en un corte pudimos escuchar ese ataque que recibió uno de sus animales dentro del establo, Marcelino Requejo, José Lesta y yo encontramos unas huellas muy similares a las que aparecieron años después al lado de algunos de estos, de estos animales. Pero fíjate, uno de los perros logró salvarse de estos ataques porque esa incisión... Eh, no, quiero decir, este animal no le atacó y, y le perforó el cuello, sino el lomo. El animal llegó renqueante a la casa de José Luis, enseguida le, le hicieron, lo trataron con antibióticos y este animal se recuperó. Pero tenía todavía en el lomo esa incisión por la que algo le extrajo buena parte de, de la sangre. Pudimos hablar con otros ganaderos a los que les habían desaparecido pollos, perros, gallinas que luego habían aparecido igual, sin una gota de sangre y con esas pisadas tan sí. características de tres guerras enormes tengo que preguntarte, sí, no te quiero a recordar, pero tengo que preguntarte sí. qué tipo de animal era ¿Qué, qué, qué habían visto, cómo lo describían bueno, eh, te digo que varios veterinarios con los que, a los que entrevistamos nos decían que no se trataba de ningún animal conocido, por lo menos nada que ellos conocieron, la gente del lugar hablaba del bicho hubo batidas con escopetas por el día eh, se hacían fuegos, la gente hacía fuegos para espantar a eso que llamaban al, al bicho incluso José Luis llegó a dejar algunas cabras sueltas fuera del establo para a modo de anzuelo para tratar de cazar ese animal él muchas noches se quedaba allí con, con la escopeta a pesar del frío que hacía intentando cazar este animal entonces escuchamos cierto rumor tanto en alama como en otros pueblos cercanos según los cuales varias personas habían avistado a este a este extraño animal Y bueno, no, no te voy a contar las peripecias que, que pasamos, pero al final tuvimos la oportunidad de hablar con dos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y la descripción de este animal, sobre todo a mí me, me, me quedó muy grabada la descripción que nos hacía un eh, David, que era, es un, un ganadero ya de cierta edad, que vivía en una población, no vamos a decir cuál, porque él no, no quiere que se diga, pero en una población a dos, tres kilómetros de, de, de alama este, este hombre... Eh, Pues una noche se acercaba a su, a su aldea en coche con un amigo, dos personas dentro de un coche, y de pronto los faros iluminan a un animal cruzando la carretera absolutamente extraño. Yo le preguntaba a David, ¿pero podía ser un lobo, un jabalí o algo así? Y el hombre se indignaba, ¿no? Decía, oye, llevo casi 70 años viviendo aquí, he visto todo tipo de animales a la misma distancia que estás tú de mí, y te puedo asegurar que aquello no era nada ...ningún tipo de animal que hubiera por este lugar... ...aquello era monstruoso... ...la descripción era la siguiente... ...era un... ...tenía el cuerpo de un perro pequeño... ...completamente negro... ...pero tenía una cabeza enorme... ...tan grande o incluso más... ...que el resto del cuerpo... Eh, ...decía que... ...que la cabeza... ...la cara... ...tenía un aspecto como de mono... ...pero muy feo... ...esa era su descripción... Uh -huh. ...unos ojos rojos muy brillantes, enormes dos orejas también muy grandes, puntiagudas él decía, similares a las de un murciélago y una cola también enorme, cuatro o cinco veces el tamaño de, del uh -huh. cuerpo de este animal, como te digo localizamos a otras personas en otras aldeas, que no tenían eh, ningún tipo de contacto con David que nos hicieron exactamente la misma descripción de este animal que supuestamente era el que, el que atacaba al, al ganado de, de, de la zona de, de varias aldeas de la zona tenemos que irnos, miguel eh, no se ha vuelto a saber nada desde entonces no no no no, no hay más datos y sí es cierto que en otros lugares hubo tuvieron lugar nuevos ataques con estas mismas características en zonas ya más alejadas pero no logramos eh, entrevistar a nadie que hubiera avistado a este ...a este animal... ...como en este caso ya te digo... ...además lo curioso... ...lo curioso es que localizamos a tres, cuatro personas... ...que no tenían... ...no se conocían entre ellos de lugares... ...más o menos distantes... ...a, a cinco o seis kilómetros cada, cada lugar... ...y que nos describían exactamente el mismo animal, y sobre todo tenemos el testimonio de los veterinarios, el informe de la Guardia Civil, el informe de la Consejería de Medio Ambiente, que por lo menos certifican que ese tipo de ataques no se corresponden los a los lobos. de ni, ni lobos, ni perros asilvestrados, ni zorros, ni ningún animal eh, que exista en esa zona. El bicho, en este caso, no el chupacabras. Gracias, Miguel. Hasta, Hasta la que próxima. Nos gusto, los conto a todos? Eh, sé pues sí, que sí. quedaba mucho todavía eh, bueno, a, a grandes rasgos, como siempre bueno. <risa> gracias a Miguel Pedrero por el eh, trabajo había premios, eh, cinco regalos que son para Alba Berruco Sánchez de Logroño Moisés Márquez Torres de Huelva Alberto Agudo Casal de Pontevedra Rosario Calvolar de Valencia y Antonio grado González de Murcia ponemos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese, ese regalo de esta noche Las gracias a todos por la escucha a Paco Bermúdez que cuidó nuestros sonidos esta noche y mañana no faltéis a la cita en unas horas estamos de nuevo la cara oculta de Jesús eh, Emilio Fiel Eh, telepatía y otros cuantas cosas tratando de buscar respuestas estarán aquí en vuestro programa en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional disfrutar del fin de semana eh, de ese solecito que dicen que todavía no va a haber y ahora hasta los 4 dejamos con un poquito nuestra mejor música y la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía, cuidaros, gracias ha sido un placer